Piden ayuda para que un estudiante viaje a las Olimpiadas de Matemáticas. Daila Aya Echenique Escarpato, de 16 años, superó la prueba a nivel regional de las Olimpiadas Matemáticas Argentinas y ganó un lugar para participar de la final de la 36ª Olimpiada Matemática Argentina. Se desarrollará entre el 11 y el 15 de noviembre en La Falda, Córdoba. Por falta de recursos familiares, están pidiendo ayuda para lograr recaudar 30.000 pesos que necesita para participar. Les interesa, después, pueden comunicarse a los teléfonos 221 540 2795 o al 221 671 8882. También pueden enviar un correo electrónico al mail daiescarpato@gmail.com. Condenaron al ex policía que mató a Soledad Bowers. El tribunal oral en lo criminal número 1 de La Plata condenó al ex policía Mauro Sergio Aguilera a 10 años y 8 meses por el crimen ocurrido en agosto del 2013 cuando mató de un tiro a Soledad bower de 18 años, cuando el policía quiso evitar un robo en una confitería de la ciudad de La Plata. Los jueces encuadraron el hecho como homicidio agravado por el uso de arma y aplicaron la pena que fue solicitada por el fiscal Martín Chiorazzi. La sentencia fue firmada por los jueces Hernández Castelli, Cecilia Sanuchi y Ramiro Fernández Lorenzo. El servicio que informa más acerca Incorporaron a la UNLP a una red internacional sobre epilepsia. El laboratorio de investigación y desarrollo de bioactivos perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata fue incorporado oficialmente a la nueva red internacional de investigación en síndrome de Dravet y epilepsia refractaria por los avances científicos logrados en este tema. De esta manera, la UNLP logró convertirse en el primer y único laboratorio de Latinoamérica en formar parte de este consorcio científico.